Las 9 y 39 minutos, la temperatura en este momento en Santa Rosa y en Tobay, 8.2 y una sensación térmica un poquito más baja de hoy más temprano, 7.5 con un viento oeste a 6 kilómetros. Se esperan 19 para las 3 de la tarde. Y se espera la nueva feria del vinilo, pero esto es el domingo 8 desde las 3 de la tarde en Ruda, en Santa Rosa, el 9 de julio 142. Para hablar de este tema. Más vale que lo tenemos a nuestro compañero y amigo Miguel Benítez, que es parte de la cueva, el hombre de la cueva, que aparte se metió en esto de hacer una feria de vinilos. ¿Cómo andás, Miguel? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. En realidad era una feria que organizábamos en otras épocas todos los años, por lo menos dos al año. Sí, me acuerdo. Pero bueno, los tiempos cambiaron y cada <risa> vez hizo más difícil... Salir, entonces viajar es muy complicado. Yo, por ejemplo, ya no voy más a ninguna feria ni a ¿Se siguen haciendo a nivel nacional? Sí, se de siguen to... haciendo. Hubo Bien. un parate, pero después se empezaron a hacer de nuevo. Bien. Eh, ¿Por ¿Y lo qué menos. se ve acá? Y acá eh, van a ser muchos feriantes locales. Bien. Y uno eh, que es el que tiene más material, que es eh, Rodo Rock de Bahía Blanca. Ajá. Bien. Que ya es un habitué. Ha venido todas las veces que hicimos feria vino eh, y Bien. tiene un montonazo de material, eh, sobre sí. todo vinilos, pero también va a traer algún CD. Bien. Porque la feria, de... perdón, la sí. feria no es solamente de vinilos. El nombre es Feria Vinilos, pero también hay CD, cassette, libros. Bien, y todo, bueno. todo eso. Bien, sí. perfecto. Es más vale que es el enganche el vinilo porque Exacto. todo el mundo quiere venir a ver los vinilos. Eh, los, los feriantes traen para mostrar o traen para vender? Eh, las dos cosas. Las dos La cosas. idea es compra, venta, canje. Eh, eh, creo que está sonando un sí, teléfono sí, ahí, porque sí, te está, te estás muy claro, solicitado. Claro, compra, sí, venta, sí, hasta canje también. También canje, si se Bien. da, se da, sí, no hay problema. Bien. Eh, y, digamos, y los precios, porque viste que los vinilos no están tan accesibles. Pero lo que es nuevo es caro, y en Argentina es caro. Y en Argentina. En Argentina también. especialmente. Bien. Yo estuve el año pasado en, en Barcelona y... Y generalmente cuando voy voy a una disquería que se llama Revolver que tiene pero infinidad el disco de disco de los Beatles sí. eh, infinidad de material y le he traído a gente que me encargó y como muy caro una reedición cerrado, nuevo obviamente, eh, la más cara pagué 30 euros. Y ¿De quién, están, por ejemplo? ¿De qué artista? Era una banda... Eh, me habían encargado todas bandas de los 70, que es lo que estoy escuchando yo también. Bien. Esas bandas que grabaron un disco, dos a lo sumo, eh, y ya no se consiguen de época esos discos. Claro. Entonces están las reediciones. Las reediciones. Pero yo me traje uno, por ejemplo, del de bajista que tocó con Hendrix, que es un inglés que en realidad era guitarrista. Y cuando Hendrix va a Inglaterra, lo conoce y... Le propone formar parte de la banda, pero tocando el bajo. Bien. Y fue el trío más famoso que tuvo Hendrix. Eh, que es eh, un disco que... Esa banda grabó dos discos nada más. Este fue el segundo trabajo. Y en vinilo. Y ese lo pagué eh, 19 euros. ¿sabes? Nuevo, cerrado, claro. 180 gramos, todos los chiches. ¿Y cuando lo traes, te, tenés que pagar algo? No, no, no. No, lo podés pasar. No, porque la cantidad que yo traigo son es poca. 10 vinilos como Eso pasa, sí, pasa sí, derecho. Sí, claro. eh, ¿Y ferientes locales, decías ¿Quiénes? Sí. ¿Quiénes van y, a estar? Bueno, gente que ha comprado, que en algún momento se llenó de discos y o ha comprado lotes y ahora quiere deshacerse de alguno. Y lo mismo pasa con el CD. Bien. También hay como una vuelta a un retorno al CD de nuevo. ¿Ah, sí? Sí, es me medio difícil, pero es raro, digamos, pero hay una vuelta al CD. Bien, bueno, yo tengo muchos CD que he comprado en su momento. Y, pero ahora la verdad que no se me da por ir a comprar un CD. Sí, o sea, aparte están es carísimos. Están caros los CD. Eh, pero nada, qué sé yo, por ahí de algún artista que me gusta puntualmente lo compro. Pero más como si compraras un libro. Sí, para que te quede sí, ahí sí. en el anaquel. Sí, para que esté mm. dando vueltas. Eh, eh, te decía de, eh, de, de feriantes locales. Eh, mm. ¿Podés nombrar algunos? ¿Te eh, de son más que clientes míos, ya fueron, son amigos yo, Diego García, Claudio Pereira Pero eh, no tienen negocio a la No, calle, no, no, no, son, no son fanáticos que quieren eh, vender sí, o, sí. o Quieren deshacerse de algún material que ya no escuchan Bien O, o los CD, que sé yo Viste que hay un, colecciones que salieron en su momento de la revista Noticias, la revista Gente, ¿te acordás? Ajá uh -huh. Y hay gente que tiene toda la creación completa y ya no la escucha, no la usa más. Bien, bien, bien. Ocupa el lugar. ¿tú? Y además de CD, en estas ferias, ¿se consiguen bandejas giradiscos? Porque también ese es un tema. Sí, pero <risa> bueno, la bandeja es más fácil conseguir que una lectora de CD. Claro. Es mucho más fácil la van a conseguir. Pero a un precio alto. No, no hay de todos los precios. Hay de todos los precios. Sí, sí, sí. sí. Desde Ajá. capaz de 50 lucas conseguí una buena bandeja 60 de ahí para arriba Que funcione bien Sí, una Tengui JBC, marca conocida sí. Después están esas valijitas También, pero yo no invertiría En eso Las valijitas son como el viejo tocadisco claro, exacto, Con el caño sí, largo sí, Donde sí. entra el disco sí, Tipo valijitas bien. Eh, Ahora salió otro modelo Que es curioso eh, Que es una cosa Alargada y bueno es medio difícil de describir <risa> en radio es, es, una cosa es como un mueble y un, un mueblecito sobresale de eso ah. y se baja bueno es muy difícil eh, digo porque se esta, lo pueden es... ver allá porque ah, ¿se Nacho puede ver? tiene uno de Van Am, esos, se, se va a ver eso feria. te decía de estas valijitas porque mucha gente utilizaba estos discos para pasarlos a CD para digitalizar y en esas eh. bandejitas se podía grabar ¿Podía? Sí, incluso, sí, sí, tiene puerto USB, todas claro. esas cosas, pero no es lo recomendable. Lo si mejor vos, es una bandeja. Claro, si vos escuchás un disco en un winco y se va a escuchar feo, si lo escuchás en un equipo bueno se va a escuchar bien, bien. todo depende de lo lo de. Bien, bien. Eh, y esta feria, eh, es, o sea, la, las personas que, pueden, que van a feriar, ¿tienen que pagar algo? ¿Es gratis? No, no, esto es sin costo. Bien. Sí, sí, lo hicimos para no generar más gasto. Digamos. Está bien, está bien. El muchacho que viene de Bahía Blanca tiene un gasto impresionante y más teniendo en cuenta que se enteró que está cortada a la 35, con lo cual tiene que dar toda una vuelta por Salíqueló, creo, por la 33, o sea que es un viaje. ¿tú? Bien. Pero y bueno, en... él ya está acostumbrado porque va a Bariloche, a Roca, Neuquén. Bien. ¿Vos antes en tu local tenías discos para vender? Sí, sí, yo cuando arranqué con la cueva eh, puse en venta mis vinilos de los cuales mucho estoy arrepentido <risa> <risa> pero en ese momento, año 2001-2002 que yo abrí eh, nadie vendía vinilos Claro. Eh, así que bueno, vino gente de otros lados y se llevó mucho se material llevaron muchos que riscos. yo ahora, ahora vale un dineral y Claro, no, los, no los, los conseguís No, no se consiguen Ya nada. está, fuiste, sí. perdiste, ya digamos eh, Y aparte de tu local que por ahora no está abierto eh, no, funciona en mi casa como ¿En un show casa? Como <risa> showroom. Eh, no, ¿Se consiguen viniros en lugares puntuales? ¿Hay disquerías que vendan discos? ¿A acá acá? Santa Rosa, no? Sí, no hay. Yo fui la última que cerró. Lamentablemente, ¿no? Porque en su momento éramos un montón. Eran un montón. Pero bueno, cada vez fue más difícil. Eh, soportar la, la competencia desleal de Spotify. Claro, no, Spotify es tremendo. Eh, o sea yo no lo no tengo, me niego tener esa eh, cosa. O sea que para, para comprar estas ferias sería lo ideal. Sí, sí, sí. sí. Bien, sí, sí, sí. Igual yo, a pesar de haber o cerrado hace también. bastante, también. Hace bastante que cerré, eh, hay gente que me sigue llamando para digitalizar cosas o, o para venir a ver vinilos. Bien, bien. Pero la digitalización es otra cosa. No. Pero hay gente que quiere digo, recuperar qué? una grabación casera eh, Y bueno, yo se la, ahora se la paso Antes lo pasaba CD, ahora lo paso a un pendrive A ah, un pendrive, claro ah, Ahora directamente a sí. un pendrive, claro Totalmente eh, Digo que la digitalización es otra cosa Que escuchar el disco ahí desde la bandeja sí, sí. Porque por ahí pasa por otros procesamientos sí, de audio sí, sí, Que sí, le sí, cambian sí. un poco el sí, sonido Acá sí. es el sonido puro del disco Exacto. Que suena por ahí Y la idea es también eso. En, esa, en esa feria es tener la posibilidad de escuchar sí, sí, porque va oh. a haber eh, DJ también con bandeja bien así que va, va a estar ahí en su momento, no sé si vos te acordás, pero te voy a plantear algo eh, para mí este, este, para mí fue trascendental poder entrar a una disquería y poder escuchar un ratito el disco que me voy a llevar hmm. eh, acá pasa lo mismo, me, me escucho Si tiene el tema que quiero, si suena eh, como... Y después me lo llevo. Ahora eso lo suplantaste con el teléfono. Eh, claro, bueno. Porque ahora vos, digamos, buscás el disco, el tema, lo que sea, y lo escuchás y ahí, lo escuchás, digamos. Claro. No quiero comprometer al DJ porque, viste, que todos son celosos de sus bandejas y no la quieren prestar no, a nadie. No, porque no, no, la no, guitarra, prestar, guitarra, no, prestar, no, se la no prestar, no, prestar a nadie. No. Pero, Pero no lo quiero comprometer. Si él tiene voluntad de poner a alguien, le pide poner un ver, disco, poneme, poneme vale, A ver, poneme el tema, a ver si me gusta pero, y me llevo el claro, disco. Sí, bueno, sí, bueno sí. pero por ahí si lo quiere vender, no, sí, por exacto. ahí, qué sé yo. Sí, sí, no hay problema. Te hace la gamba. Bueno, este, Miguel, así que Feria de Vinilos, el domingo, domingo 8. 8 a, la, a partir de las 15 hasta las 19.30 aproximadamente. Bien. Eh, en 9 de julio 142, Rudabar bien. Ya está habilitada la entrada por Pellegrini, así que se puede llegar en auto. En vinilos, 40. compactos, cassette y libros también. También, libros. Así que ahí hay una mezcla. Sí, sí, sí. Pero sobre todo vinilos, porque, bueno, qué sé yo, uno sí, va a. Sí, lo que ver. más llama la atención. El disco que gire es. Igual bueno, el, el cassette también es otra cosa que está volviendo. ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, porque. Yo tengo muchos cassettes. He leído, bueno, cotizan, mucho que cotizan. <risa> He leído que muchas bandas que no llegan a poder grabar un vinilo, porque sale mucha plata, Juanito lo sabe, <risa> eh, están grabando en cassette. Ah, mira vos. Sí. Así que es otra opción más económica. Bueno, a, a buscar las caseteras por ahí. <risa> caseteras se consiguen en A buscar por las sí, caseteras sí, sí. por ahí. Bueno, gracias Miguel. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, ahí está la feria de vinilos, este domingo 8 en Ruda, en 9 de julio 142, desde las 3 de la tarde hasta las 7 van a tener la posibilidad de... Escuchar y comprar vinilos, compactos, cassette y libros ahí en la Feria del Vinilo. Así que no se la pierdan porque no hay lugares para comprar discos en Santa Rosa.